La conversación ahora es con el Ministro de Defensa Nacional de nuestro país, con Javier García. ¿Cómo le va, Javier? Buen día, bienvenido. Jorge, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Muy bien. ¿Cómo resulta la experiencia de ser Ministro de Defensa en este país? La verdad que la experiencia de, de del trabajo en el gobierno, en el ejecutivo, yo lo propongo del, del legislativo, es una actividad bien diferente, y, y en el caso de defensa... Bueno, usted sabe, yo traje muchos años en comisiones de defensa y, y uno trabaja con un, con un este con muchos muy buenos profesionales que tiene Uruguay, las fuerzas armadas uruguayas son fuerzas que no tienen obviamente el poder tecnológico que, que pueden tener otras fuerzas para no hacer mundo obviamente vivimos en un continente de paz pero tenemos un nivel profesional de recursos humanos de primerísimo nivel La semana pasada yo estuve un día en Buenos Aires con la conferencia del ministro de Defensa, con los senos unidos, Unidas, y la verdad es que el reconocimiento uruguayo a los profesionales uruguayos, eh, que sobre todo muy conocidos en el mundo por el tema de las misiones de paz, ¿no? Es un, un orgullo nacional. Y eh, vista la experiencia en el Parlamento y ahora en la actividad ejecutiva, ¿en qué lugar se ha sentido más cómodo? Son cosas diferentes, Jorge. Bien diferentes, ¿no? este uno A mí me gusta el debate político, obviamente, con mucho eso, la otra ejecutiva, como, como, por definición, es una tarea de, de concreciones, en la cual también nos sentimos muy cómodos. ¿no? La verdad que hemos eh, estamos logrando, yo espero poder redondear este año una cantidad de, de, de avances que logramos desde el punto de vista del estado de las fuerza salarial, de equipamiento en alguna fuerza, como es el de Caso de la Armada, que estaba en situación crítica, y, y al mismo tiempo de de reformas en, en esta área que, bueno, que, que la verdad que creo que han sido positivas. ¿Cree usted que realmente se puede avanzar en el sentido de que eh, integrantes del cuerpo militar del país puedan brindar información cierta sobre el tema de los desaparecidos y buscar por allí algún día en el cual podamos imaginarnos que de este tema se va a estar considerando como una situación laudada? nosotros hemos proporcionado en este gobierno ha sido el que más información ha proporcionado con el tema de derechos humanos pero sin comparación reconocido por el propio fiscal que dijo en este gobierno un cambio de actitud positivo con respecto al acceso a la información este y, y esa ha sido nuestra decisión y lo que lo que hemos hecho a usted está viendo todo el tema de los archivos ¿no? uh -huh. la, la, la, la negativa es que se conozcan cosas surgen también del ámbito político ¿no? está claro No es un tema este, militar, por definición, porque usted está viendo que las negativas a que haya más conocimiento y más verdad están proviniendo de, de, de dirigentes políticos y de la oposición. Este ¿Cuál es la razón? No sé, pero puedo presumirlo. Pero, pero es lo objetivo, es que nosotros estamos llevando adelante del gobierno la idea de conocer toda la verdad de que se puedan publicar todos los archivos y del Frente Amplio señal. No es un tema militar, es un tema político, ¿no? Este proyecto para liberar los archivos de la dictadura ¿puede considerarse, eh, digamos, el, el más delicado de parte de lo que usted ha encarado desde allí, desde el ministerio? No, no no debería serlo tampoco porque que en democracia un gobierno proponga la libertad y la transparencia, la libertad de acceso a la información, el derecho a la verdad y la transparencia, debiera ser algo aplaudido, yo que sé, reconocido. Por eso es llamativo que cuando planteamos que la ciudad nos tenga mayor libertad y derecho a la verdad, eh, se pongan obstáculos políticos para que así sea. eso es un elemento realmente, llamativamente impactante. Ministro, ¿dónde se ve en el futuro? ¿Dónde se imagina en el futuro? Militando en el Partido Nacional, donde me guste. Y... Eh... ¿Y qué le gustaría hacer? ¿Le gustaría seguir siendo ministro, por ejemplo, de Defensa? No, a ver, eh, ahora tenemos una tenemos un un cierre de año estamos construyendo un muy buen espacio político entre el espacio 40 el grupo de los intendentes, allí están intendente la uh -huh. y, y otros sectores políticos Plan País, vamos a decir, una bancada muy muy potente, ¿no? Siete diputados, dos senadores aparte, bueno, los intendentes, etcétera Que, que pisa fuerte, vamos a tomar definiciones político-electorales seguramente antes de fin de año hasta para allí se dirige usted y, y mi primer vocación, ahora hablo en primera persona es renovar y elegir al gobierno de la coalición y del Partido Nacional no hay nada que pueda ser más importante que, que eso no por un tema de personas, por un tema de derechos y de logros hemos logrado márgenes de libertad logros para, para los uruguayos, mayores niveles de empleo, menores de desempleo, estoy comparando todo con, con cómo agarramos el gobierno nosotros y, y tener en cuenta todo lo que pasó el país, en materia de sequía pandemia, etcétera este reforma de educación, reforma de la seguridad social, mejores políticas sociales, revolución en, en infraestructura la verdad es que eh, se está llevando adelante un muy buen gobierno y, y yo aspiro a que este muy buen gobierno continúe y comience un ciclo de gobiernos De, de efectivo progreso, no el progresismo de relato, de pico, de efectivo progreso, de progreso de derechos, y, y eso se logra con otro gobierno de la coalición, y para eso voy a pelear, y obviamente dentro de la coalición de mi Partido Nacional. Mi pregunta de su futuro es porque en definitiva también esta corriente en base a un acuerdo interno de diferentes sectores, que está avanzando y que usted dice que va a fijar posiciones a fin de año eso quiere decir que va a fijar posiciones por ejemplo de este a, a cuál de las opciones internas para las elecciones del año que viene va a estar apoyando por ejemplo Sí, claro, definiciones electorales ¿Sí? nosotros tomaremos la definición que mejor haga a, a que el Partido Nacional tenga una potente presión electoral y sea el y lidere la renovación de, de la coalición de gobierno. La que sea que le haga mejor al Partido Nacional, la que fortalezca más al Partido Nacional. Nosotros tenemos, obviamente, una muchos de nosotros, un origen misionista, y, y que no es excluyente de, de los demás sectores del Partido Nacional, al contrario, eh, aporta. Creemos que el Partido Nacional, para que se movilice, o pues, tiene que movilizarse, requiera todo el mundo en la cancha, ¿no? Y, y por eso que estamos convocando a gente que, que quizás no estaba convocada hasta ahora no se sentía representada así vamos a tomar esa definición entre todos para la victoria de, de la coalición, no por un tema personal o personales cuando la, la vida política se mira como como este eh, cosas personales no, no, no pierde valor, Porque hay un proyecto que es colectivo, político, proyecto país, eh, que es comenzó con el liderazgo de Luis y que esperemos se consolidó en los 5 años que sigue Botana insiste en que usted tiene que ser precandidato presidencial lo le decía a Sergio y, y me parece que, que está bueno que cada cual vea la mejor forma y plantea la mejor forma después entre todos decidiremos cuál es la mejor la mejor forma ¿es todo lo que tiene para decirme? le dije bastante jajaja <risa> Bueno, mañana va a estar por acá, por Maldonado. ¿Tiene inauguración mañana? Mañana ya con Martín y con todo el equipo de la 40 de allí de Maldonado. Una sede o la sede allí en bueno, Maldonado, justamente. En San Andí y... 33. En San Andí Exacto. y 3 de febrero. En 3 de febrero. Porque es una esquina muy amarilla ahí. Sí, sí, sí. Ya la vi pintada, y... pasé por allí. Lo vi pintada, sí. sí. Así. Y este, así que mañana estaremos a las 11 allí. Me parece que está bueno una casa 40. Nosotros le ponemos casa 40 porque tiene un lugar de encuentro como ellos el hogar de, de cualquiera de nosotros, un lugar de encuentro, de participación, que tiene que ser puntual, puntual también a nivel nacional y a nivel departamental. Vamos a tratar, ¿no? Porque eh, el gobierno departamental de Maldonado también va a tener cambios a partir del próximo periodo. Coqui ha un gran intendente. Es un gran intendente. Pero bueno, eh, no, tiene, eh, no tiene reelección. Entonces, ese gran gobierno departamental va a tener que... que que ser superado por otro gran gobierno departamental, así que el Partido Nacional tendrá que quedar también como postulas de Maldonado. Claro, porque además para Maldonado se da la coincidencia de que se renueva presidente y se renueva intendente, por lo tanto por eso eso, por eso ha, ha, ha sacudido al Partido Nacional desde muy temprano ya. Por eso, por eso hablamos con Martín justamente en ese otro hecho. Bien, ministro, gracias por esta charla y buen estadio aquí por Maldonado mañana. Va a ser breve porque ahora Paisandú pero este pero si pero he ido tanta vez ¿sí? a Maldonado, tiene lugares que más este, hemos estado en estos estos años, ¿no? En actividades diversas de todo tipo institucionales y políticas. También así que mañana estaremos de vuelta por allí. Que tengan buen fin de semana, hasta pronto. Abrazo grande, cuídese. Gracias. La conversación era con el ministro de Defensa Nacional, con Javier García, lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. <risa> Información confiable.